Esta es una declaración de Allah y de su mensajero que anuncia el cese de los pactos que mantenían con los idólatras. Pueden transitar seguros por la tierra durante cuatro meses, oh idólatras, antes de que queden anulados sus pactos con los creyentes. Y sepan que no podrán escaparse de Allah y que Allah humillará a quienes rechazan la verdad. Y Allah y su mensajero proclaman a la gente que no se puede el día del sacrificio que ambos están exentos de la obligación de cumplir los pactos acordados anteriormente con los idólatras si se arrepienten y aceptan el islam oh idólatras será mejor para ustedes pero si se desentienden de la fe sepan que no podrán escaparse de allah y anuncia a quienes rechazan la verdad que recibirán un castigo doloroso en esta vida y en la otra. Mas con aquellos idólatras con quienes pactaron y no han quebrantado ningún punto del pacto, ni han apoyado al enemigo contra ustedes, cumplan lo convenido hasta el final, aunque supere el plazo de cuatro meses. Ciertamente, Allah ama a los piadosos que cumplen sus compromisos. Y una vez transcurrido los cuatro meses de plazo, durante los cuales se han perdido Los idólatras gozaban de seguridad. Anuncien la guerra al enemigo de Allah y mátenlos allí donde los encuentren. Captúrenlos, cercénlos y acechenlos en todo lugar. Pero si se arrepienten de su incredulidad y aceptan el Islam, practican el salat y entregan en asaque, dejen que prosigan en paz su camino. Ciertamente, Alá es indulgente y misericordioso. Y si algún idólatra te pide protección, oh Muhammad, para escuchar la palabra de Alá, concédesela para que la escuche, y después, facilítale la llegada a un lugar seguro. Esto es, porque son gentes que no conocen la palabra de Alá. ¿Cómo podrían los idólatras mantener un pacto con Alá y con su mensajero, a excepción de aquellos que, con los que establecieron un acuerdo cerca de la Mezquita Sagrada. Mientras estos cumplan con ustedes, cumplan con ellos. Ciertamente, Allah ama a los piadosos que cumplen lo que pactan. ¿Cómo podría haber un convenio entre ustedes? Si de vencerlos, no respetarían ni lazos de sangre ni pacto alguno. Sus palabras los complacen, pero sus corazones los rechazan, y la mayoría de ellos no respetan lo pactado han vendido las alleyas de Allah por un vil beneficio al preferir los bienes mundanales a la verdad y desvían a los hombres de su camino qué malo es lo que hacen no respetan con ningún creyente ni lazos de sangre ni pacto alguno esos son los transgresores pero si se arrepienten y abrazan el islam practican el salat y entregan el zakat son sus hermanos en la religión. Así es como explicamos con detalle nuestra revelación a quienes tienen conocimiento y reflexionan. Mas si rompen sus juramentos después de haber concluido con ellos un pacto y atacan su religión, combatan a los líderes de quienes rechazan la verdad, pues no respetan ningún juramento o pacto, para que así desistan de su actitud. ¿Cómo nos iban a combatir? a quienes han roto sus pactos y planearon expulsar al mensajero de Allah, cuando ellos lo atacaron primero. ¿Acaso los temen? Es a Allah a quien deben temer si de verdad son creyentes. Combátenlos. Allah los castigará con sus manos. Los humillará. Les dará la victoria a ustedes sobre ellos y curará con ella los corazones de los creyentes que estaban tristes y angustiados por las maquinaciones de los idólatras y hará que se desvanezca la ira de sus corazones y Alá acepta el arrepentimiento de quienes quiere Alá es omnisciente y sabio ¿Acaso pensaron que Alá los dejaría en su estado actual sin ponerlos a prueba para que se evidenciara quiénes de ustedes luchan sinceramente por su causa sin tomar otro protector que Alá su mensajero y los creyentes Y Allah está bien informado de lo que hacen. Los idólatras no deben ocuparse del cuidado y mantenimiento de las mezquitas de Allah, cuando dan testimonio contra sí mismos de que rechazan la verdad. Sus buenas acciones les serán invalidadas y morarán en el fuego para siempre. Quienes deben ocuparse del cuidado y mantenimiento de las mezquitas son quienes creen en Allah y en el día de la resurrección. Practican el salat entregan el azaque, y temen solamente a Allah. Esos son quienes están bien guiados. ¿Acaso comparan a quienes proveen de agua a los peregrinos y trabajan en el mantenimiento de la mezquita sagrada con quienes creen en Allah y en el día de la resurrección y combaten por su causa? No son equiparables para Allah, y Allah no guía a la gente injusta que rechaza la verdad quienes hayan creído emigrado y luchado por la causa de Allah con sus bienes y sus vidas gozarán de un rango más elevado ante Allah y esos serán los triunfadores su señor les anuncia su misericordia su complacencia y jardines de deleites sin fin donde vivirán eternamente ciertamente la recompensa de Allah es inmensa oh creyentes No tomen a sus padres y a sus hermanos como aliados y protectores, si ellos prefieren la incredulidad a la fe. Y quienes de ustedes lo hagan, serán de los injustos. Diles: "Oh Muhammad, si sus padres, sus hijos, sus hermanos, sus esposas, su gente, los bienes que hayan adquirido, los negocios que temen perder y sus casas con las que se sienten complacidos, son más preciados para ustedes que a Alá, que su mensajero y que combatir por su causa. Aguarden a que les llegue el castigo de Alá. Y Alá no guía a la gente rebelde que se niega a obedecerlo, y ciertamente Alá les ha concedido la victoria en diversas ocasiones, como el día de la batalla de Hunayn, cuando se regocijaban de su superioridad numérica, aunque ello no le sirvió de nada y sintieron que la tierra se estrechaba por las emboscadas del enemigo a pesar de su vastedad y no encontraban ningún lugar seguro y huyeron después adá hizo que el sosiego descendiera sobre su mensajero y sobre los creyentes y envió soldados que no podían ver ángeles y castigó a quienes rechazaban la verdad tal fue la recompensa de quienes se negaban a creer. Luego, Alá aceptó el arrepentimiento de quienes quiso, una vez abrazaron el Islam. Y Alá es indulgente y misericordioso. Oh creyentes, los idólatras son impuros. No permitan que se acerquen, pues a la mezquita sagrada a partir de este año. Si temen la pobreza por no comerciar con ellos, sepan que Allah los enriquecerá con su favor si así lo desea. Ciertamente, Allah es omnisciente y sabio. Combatan a quienes no creen en Allah ni en el día de la resurrección, no respetan lo que Allah y su mensajero han prohibido y no siguen la religión verdadera del Islam de entre los judíos y cristianos que los agredieron, hasta que paguen el impuesto de la yizia de propia mano y con humildad. Los judíos dicen que usair es el hijo de Dios o el hijo de Allah mientras que los cristianos dicen que el mesías es el hijo de Dios o el hijo de Allah tales son las palabras que salen de sus bocas imitando lo que decían quienes rechazaron anteriormente la verdad que Allah los destruya y los expulse de su misericordia qué desviados están de la verdad han tomado a sus rabinos y monjes por sus señores en vez de Alá, así como a Jesús, hijo de María. Sin embargo, en sus escrituras se les ordenó adorar solamente a una divinidad, Alá. No existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto él. Glorificado sea. Está muy por encima de compartir la divinidad con nadie. Pretenden extinguir la luz de Alá, su religión con sus palabras y mentiras pero alá no lo permitirá y hará que resplandezca haciendo que su religión se extienda aunque quienes rechazan la verdad lo detesten él es quien ha enviado a su mensajero mohammad con la guía del corán y con la religión verdadera para que esta prevalezca sobre todas las religiones aunque los idólatras lo detesten oh creyentes En verdad, muchos rabinos y monjes se apropian injustamente de los bienes ajenos e impiden que los hombres sigan el camino de Allah. Y advierte a quienes atesoran oro y plata y no lo gastan en la causa de Allah, que tendrán un castigo doloroso en la otra vida. El día en que serán juzgados, lo que atesoraron se calentará al rojo vivo en el fuego del infierno y se les marcará con ello la frente los costados y la espalda, y se les dirá, eso es lo que atesoraban para ustedes mismos, sufran el castigo por lo que acumularon. Ciertamente, el número de meses del año lunar para Allah es de doce, como decretó cuando creó los cielos y la tierra. De esos doce, cuatro son sagrados, y se les prohíbe luchar en ellos, a menos que sea para defenderse. Esta es la religión verdadera. No sean injustos con ustedes mismos durante esos meses y combatan juntos a los idólatras del mismo modo que ellos se unen para combatirlos. Y sepan que Alá está con quienes lo temen. Posponer los meses sagrados es una prueba más de negación a la verdad. Así se extravían quienes la rechazan. Pues un año permiten el combate durante cierto mes y otro año lo prohíben para ajustar el número de meses que Alá ha decretado como sagrados y legitiman lo que Alá ha prohibido. Se dejan seducir por sus malas acciones. Mas Alá no guía a quienes rechazan la verdad, oh creyentes. ¿Por qué cuando se les dice que salgan a luchar por la causa de Alá, sienten pereza y no quieren abandonar sus hogares? ¿Acaso prefieren esta vida terrenal a la eterna? Mas los bienes y los placeres de esta vida son escasos comparados con los de la vida que les espera. Si no salen a combatir, Allah les infligirá un castigo doloroso y los sustituirá por otras gentes y no podrán perjudicarlo en nada. Y Allah es todopoderoso. Si no apoyan a Muhammad, sepan que Allah los auxiliará. Pues Él ya lo ayudó cuando quienes rechazaban la verdad lo expulsaron de la Meca. Y el profeta se hallaba solamente en compañía de su amigo Abu Bakr en la cueva. Entonces, Muhammad le dijo a este: No te aflijas. Alá está con nosotros. Entonces, Alá hizo que el sosiego descendiera sobre él y sobre su compañero, y envió soldados ángeles que no podían ver y Alá derrotó la incredulidad de quienes rechazaban la verdad e hizo que su mensaje de unicidad triunfara y Alá, es poderoso y sabio, salgan a luchar sea cual sea su estado y combatan con sus bienes y sus vidas por la causa de Alá. Es lo mejor para ustedes si supieran. Si hubiera habido algún bien terrenal fácil de conseguir o el viaje hubiera sido corto los hipócritas te habrían seguido para combatir mas la distancia les pareció larga te jurarán por Allah cuando regreses de Tabuk si hubiésemos podido habríamos salido con ustedes mas causan su propia perdición jurando en vano pues Allah sabe que mienten Que Alá te perdone Muhammad ¿Cómo les permitiste quedarse y no salir a luchar antes de tener certeza te quienes eran sinceros cuando se excusaban y de quienes mentían quienes en verdad creen en Alá y en el día de la resurrección no te piden permiso para no combatir con sus bienes y con sus vidas y Alá conoce bien a los piadosos ciertamente quienes te piden permiso son aquellos que no creen en Alá ni en el día de la resurrección y cuyos corazones están llenos de dudas y por ello se mantienen vacilantes e indecisos si los hipócritas hubiesen querido realmente salir a combatir habrían hecho preparativos para ello pero Alá no quiso enviarlos con ustedes e hizo que los venciera la pereza y se dijeron unos a otros quédense con quienes permanecen en sus hogares por estar eximidos de luchar si hubiesen salido con ustedes no habrían aportado más que desorden y habrían buscado sembrar la discordia en sus filas pues entre ustedes hay quienes los escuchan y alá conoce bien a los injustos ya intentaron sembrar la discordia entre ustedes con anterioridad oh muhammad cuando llegaste a medina y te crearon todo tipo de problemas hasta que llegó la verdad la victoria de los creyentes en Badr y triunfó la religión de Alá muy a su pesar y entre ellos los hipócritas hay quien dice permíte que me quede y no hagas que caiga en la tentación pero cayó en la tentación de no salir a combatir desobedeciendo al profeta ciertamente el infierno cercará a quienes rechazan la verdad si te sucede algo bueno como la victoria en la batalla, oh Muhammad, les disgusta, pero si sufres un revés, dicen. Tomamos nuestras precauciones con anterioridad a no combatir con ellos. Y se alejan contentos. Diles: Solo nos sucederá lo que Alá haya decretado para nosotros, y él es nuestro protector, y en él depositan su confianza los creyentes. Diles a los hipócritas: ¿Acaso esperan que nos suceda algo malo cuando no puede ocurrirnos salvo una de las dos mejores cosas que hay, la victoria o el martirio? Nosotros, no obstante, aguardamos a que Alá les envíe un castigo o a que caigan derrotados bajo nuestras manos. Aguarden a que les llegue su castigo. Nosotros también esperamos que les llegue. Diles tantos si dan caridad voluntariamente o a la fuerza no les será aceptada ya que son gente rebelde que se niega a obedecer a Alá y lo que den no les será aceptado porque no creen en Alá ni en su mensajero rezan con desgana y solo dan caridad en contra de su voluntad no te dejes impresionar por sus bienes y por el número de hijos que tienen Alá quiere castigarlos en esta vida a través de ellos y quiere que mueran rechazando la verdad para que reciban su castigo en la otra vida y juran por Alá que son de los suyos, pero no lo son, son gentes que sólo actúan así por temor a ustedes. Si pudiesen encontrar un refugio, alguna cueva u otro lugar para esconderse, se apresurarían hacia él y entre ellos hay quienes te critican por cómo distribuyes la caridad y Oh Muhammad, si reciben parte, se quedan satisfechos, pero si no reciben nada, se enojan. Y más le valdría contentarse con lo que Alá y su mensajero le ofrecen y decir: "Alá nos basta". Él nos concederá de su favor, y también lo hará su mensajero. Anhelamos que Alá nos enriquezca con sus gracias, y la saque debe ser para los pobres que no poseen nada para los necesitados, aquellos cuyos bienes no le son suficientes, para quienes trabajan en su recaudación y distribución, para ganar los corazones de quienes se inclinan hacia el Islam, para liberar a un esclavo o ayudarle a comprar su libertad, para quienes están endeudados, para quienes luchan por la causa de Allah y para los viajeros que carecen de medios para proseguir su viaje. Esto es lo que Alá decreta. Y Alá es omnisciente y sabio. Y entre ellos, los hipócritas, hay quienes pretenden ofender al profeta y dicen de él: "Estó doídos" para quienes hablan sobre nosotros y se cree todo lo que le dicen. Diles: "Oh Muhammad, es todo oídos para aquello que los beneficia. Creen a Alá Confía en los creyentes, y trae misericordia para quienes creen entre ustedes. Y quienes ofenden al mensajero de Allah, recibirán un doloroso castigo. Les hacen juramentos falsos, para que estén complacidos con ellos. Pero a quienes realmente deberían complacer, es a Allah y a su mensajero, si de verdad fueran creyentes. ¿Acaso no saben, que quien se oponga y se enfrente a Allah y a su mensajero, ¿Recibirá el castigo del fuego del infierno, donde permanecerá eternamente? Esa será la gran humillación. Los hipócritas temen que Allah revele una sura, que descubra lo que esconde en sus corazones. Y a pesar de ello, se burlan de la religión. Diles, oh Muhammad, burlense, que Allah revelará lo que temen. Y si les preguntas por qué se burlaban cuando regresaban con ustedes de Tabuc, dicen. Solo hablábamos por hablar y bromeábamos. Diles, bromeaban burlándose de Alá, de sus allelas y de su mensajero. No se excusen, pues han renegado de la fe con sus burlas después de haberla aceptado. Aunque perdonemos a algunos de ustedes por mostrar un sincero arrepentimiento, Castiguaremos a los demás por ser pecadores, al persistir en la hipocresía. Los hipócritas y las hipócritas son iguales en cuanto a su comportamiento. Ordenan el mal, prohíben el bien y no dan caridad. Han olvidado obedecer a Allah y Allah los olvidará, negándoles su misericordia. En verdad, los hipócritas son los más rebeldes y los más rebeldes por desobedecer a Allah, Allah ha prometido a los hipócritas, a las hipócritas, y a quienes rechazan la verdad, el fuego del infierno donde permanecerán eternamente, eso les bastará como castigo, y Allah los expulsará de su misericordia, y sufrirán un suplicio perpetuo, ustedes, hipócritas, se burlan y rechazan la verdad, como las gentes que los precedieron, y a quienes rechazan la las cuales eran más fuertes que ustedes y poseían más riquezas e hijos disfrutaron de su parte correspondiente de placeres terrenales y ustedes han disfrutado de la suya como aquellas gentes hicieran y se han entregado a la banalidad al igual que ellos hicieran sus acciones habrán sido en vano en esta vida y en la otra y ellos serán los perdedores Acaso no recibieron noticias de lo que les ocurrió a los pueblos que los precedieron, como el del profeta Noé, el de Ad, el de Samud, el del profeta Abraham, el de Medíán, y los que fueron puestos boca abajo, las gentes del profeta Lot. Les llegaron sus mensajeros con claros milagros, pero no creyeron y fueron exterminados. Y Alá no fue injusto con ellos, sino que ellos fueron injustos consigo mismos al rechazar la verdad. Y los creyentes y las creyentes son aliados los unos de los otros. Ordenan el bien, prohíben el mal, practican el salat, entregan el hazaque y obedecen a Alá y a su mensajero. Esos son quienes entrarán en la misericordia de Alá. Ciertamente, Allah es poderoso y sabio. Allah ha prometido a los creyentes y a las creyentes jardines por los cuales corren ríos, donde vivirán eternamente, así como moradas en los jardines de la eternidad, situados en los niveles superiores del paraíso. Y obtener la complacencia de Allah es superior a todo ello. Este es el gran triunfo. Profeta Combate a quienes rechazan la verdad, así como a los hipócritas, y sé severo con ellos. Tendrán su morada en el infierno. ¡Y qué pésimo destino! Los hipócritas juran por Allah que no dijeron nada malo sobre el mensajero o los creyentes. Pero en verdad, dijeron palabras que demostraban su incredulidad. Renegaron de la fe después de haber aceptado el Islam. Y tramaron sin éxito un plan contra el profeta. Y ello, a pesar de que Allah y su mensajero los habían colmado de gracias con su favor. Será mejor para ellos que se arrepientan. Mas, si se alejan de la fe, Allah les infligirá un castigo doloroso en esta vida y en la otra. Y no tendrán en la tierra quien los proteja o auxilie. Y de entre ellos hay quienes hicieron un pacto con Allah diciendo si nos concede de su favor daremos caridad y seremos rectos y virtuosos no obstante cuando les concedió de su favor fueron mezquinos y dieron la espalda a la fe con aversión y a la los castigó depositando la hipocresía en sus corazones hasta el día de su encuentro con él por haber roto su promesa con él y por haber mentido acaso no saben que habla conoce sus secretos y sus conversaciones confidenciales y que Alá posee el conocimiento absoluto de todas las cosas esos son quienes critican a los creyentes que dan caridad voluntariamente y a quienes dan lo poco que pueden y se burlan de ellos pero Alá hará que sus burlas recaigan sobre ellos mismos y les infligirá un doloroso castigo tanto si pides o no perdón por ellos oh Muhammad aunque pidieras perdón por ellos 70 veces Allah no los perdonaría porque no han creído en él ni en su mensajero y Allah no guía a la gente que se rebela y se niega a obedecerle quienes se quedaron en sus casas se alegraron de no salir con el mensajero de Allah a combatir en Tabuk pues les desagradó la idea de luchar con sus bienes y con sus vidas por la causa de Allah Dijeron a los demás, «No marchen a luchar con este calor». Diles, «Oh Muhammad, el calor del infierno es mucho más intenso». Si lo hubiesen comprendido, deja que se rían un poco, que ya llorarán mucho en la otra vida como castigo por las malas acciones que cometieron. Y si, tras tu regreso de Tabuk, un grupo de quienes no salieron a luchar te piden permiso para salir a combatir en otra batalla o en la guerra diles no saldrán nunca conmigo ni combatirán conmigo al enemigo prefirieron quedarse la vez primera en sus hogares permanezcan pues con quienes se quedan atrás y no reces por ninguno de ellos cuando muera ni permanezcas ante su tumba pues no creyeron en alá ni en su mensajero y murieron en la rebeldía y no te dejes impresionar por sus bienes y por el número de hijos que tienen Allah quiere castigarlos en esta vida a través de ellos y quiere que mueran rechazando la verdad para que reciban su castigo en la otra vida. Y cuando una sura es revelada y esta ordena creer en Allah y combatir al lado de su mensajero, los ricos de entre los hipócritas te piden que los eximas de luchar y dicen: "Deja que permanezcamos con quienes se quedan en sus hogares". Se alegraron de quedarse con quienes permanecieron en sus hogares por estar dispensados de luchar, y sus corazones han sido sellados por no querer combatir, y no pueden comprender aquello que les supondría un bien, mas el mensajero y los creyentes que lo siguen combaten con sus bienes y con sus vidas por la causa de Allah. Ellos serán agraciados en esta vida y en la otra, y ellos serán los triunfadores. Allah ha preparado para ellos jardines por los cuales corren ríos y allí vivirán eternamente. Este es el gran triunfo. Y llegaron a ti quienes se excusaban de entre los beduinos para que los dispensaras de luchar, y quienes mintieron a Allah y a su mensajero permanecieron en sus hogares. Quienes de ellos rechazaron la verdad tendrán un castigo doloroso. Los débiles los enfermos y aquellos que no disponen de medios no cometen ningún pecado por permanecer en sus hogares si son sinceros con Alá y con su mensajero quienes hacen el bien no serán recriminados por no combatir y Alá es indulgente y misericordioso ni tampoco incurren en falta alguna quienes llegaron a ti oh Muhammad pidiéndote una montura para salir a luchar y no serán Y les dijiste que no tenías ninguna para ellos, y se alejaron tristes, con los ojos repletos de lágrimas, por no disponer de medios para combatir. Quienes sí serán recriminados son quienes te pidieron que los eximieras de combatir, a pesar de disponer de bienes y de medios en abundancia. Esos se alegraron de permanecer con quienes se quedaron en sus hogares por estar dispensados de luchar. Y Alá selló por ello sus corazones y desconocen el final que les espera. Esos hipócritas se excusarán ante ustedes por no haber salido a luchar cuando regresen a ellos de Tabuk. Diles entonces, oh Muhammad, no se excusen, pues no le creeremos. Alá nos ha informado acerca de ustedes. Alá y su mensajero verán sus acciones y, y después comparecerán ante el conocedor del gaib y de lo manifiesto, y les informará sobre lo que hacían. Les jurarán por Alá cuando regresen a ellos que son sinceros en sus excusas para que se alejen de ellos sin reprenderlos. Aléjense, pues, de ellos, puesto que son impuros. Morarán en el infierno como castigo por sus acciones. Les juran para que estén complacidos con ellos, mas si los complacen con sus palabras sepan que Alá no se complace con la gente rebelde que se niega a obedecerlo los beduinos son los más obstinados en rechazar la verdad los más hipócritas y los más dados a conocer los preceptos de la religión que Alá ha revelado a su mensajero y Alá es omnisciente y sabio y entre los beduinos hay quienes consideran que sus contribuciones a la causa de Alá son como una sanción que solo les reporta pérdidas y desean que les suceda algún infortunio la mala fortuna caerá sobre ellos y Alá oye y ve todas las cosas y entre los beduinos hay quienes creen en Alá y en el día de la resurrección y consideran que sus contribuciones son una forma de acercarse a Alá y de que su mensajero los tenga presentes en sus súplicas. Ciertamente, sus contribuciones los acercarán a Alá, y él los acogerá en su misericordia. En verdad, Alá es indulgente y misericordioso, y Alá está complacido con los primeros que abrazaron el Islam, de entre quienes emigraron a Medina, con quienes les dieron allí acogida y con quienes lo siguieron en la fe, y ellos están complacidos con él. Alá les ha preparado en el paraíso jardines por los cuales corren ríos, donde vivirán eternamente. Ese es el gran triunfo, y entre los beduinos de su alrededor y entre los habitantes de Medina hay quienes son hipócritas y persisten en la hipocresía. Tú no los conoces, pero nos sí si los conocemos. Les infligiremos un doble castigo en esta vida. Y después serán conducidos a un castigo terrible, al fuego del infierno. Y hay otros que han reconocido sus pecados y que habían mezclado buenas con malas acciones. Allah aceptará su arrepentimiento. Ciertamente, Allah es indulgente y misericordioso. Toma parte de sus bienes en caridad para purificarlos y purgarlos de sus pecados. Y suplica por ellos, oh Muhammad. Tus súplicas le reportan su ciego. Y Allah oye y conoce todas las cosas. ¿Acaso no saben que Allah acepta el arrepentimiento de sus siervos y los bienes que dan en caridad? Y que Allah siempre perdona a quien se vuelve a él arrepentido y es misericordioso. Diles, oh Muhammad, obren como quieran alá su mensajero y los creyentes verán sus acciones después comparecerán ante el conocedor del ghaib y de lo manifiesto y entonces les informará sobre lo que hacían y hay otros que tampoco salieron a combatir que están esperando la decisión de alá de castigarlos o perdonarlos y alá es omnisciente y sabio y los hipócritas que construyeron una mezquita para causar daño, apoyar la incredulidad, dividir a los creyentes y como refugio de quienes habían luchado contra Alá y su mensajero con anterioridad. Jurarán que la construyeron con buena intención. Pero Alá es testigo de que mienten. No reces nunca en ella, oh Muhammad. Una mezquita basada en la piedad desde el primer día, la mezquita de Cuba es más digna de que reces en ella en ella hay hombres que buscan purificarse y a Allah ama a quienes se purifican quién es mejor quien establece los cimientos de lo que edifica sobre el temor de Allah y su complacencia o quien los establece en el borde de un precipicio a punto de desplomarse y finalmente se desploma y cae con el fuego del infierno y Allah no guía a los injustos la mezquita que construyeron no dejará de sembrar duda en sus corazones hasta que mueran y alá es omnisciente y sabio ciertamente alá ha comprado las vidas de los creyentes y sus bienes a cambio del paraíso estos combaten por la causa de alá matan al enemigo y mueren en la lucha esta es una promesa que cumplirá y que consta en la torá en el Evangelio y en el Corán. ¿Y quién es más fiel a su promesa que a Allah? Alégrense, pues, por la venta que han realizado. Este es el gran triunfo. Los creyentes, a quienes Allah les ha prometido el paraíso a cambio de sus vidas y sus bienes, son quienes se arrepienten, quienes lo adoran solamente a Él, quienes lo glorifican con alabanzas, quienes ayunan quienes se inclinan y se postran en sus orrezos quienes ordenan el bien y prohíben el mal y quienes respetan los mandatos y límites que Alá ha establecido y anuncia a los creyentes la buena nueva del paraíso oh Muhammad ni el mensajero de Alá ni los creyentes deben pedir perdón por los idólatras aunque fueran parientes cercanos Tras tener pruebas claras de que estos habitarán en el infierno, pues murieron rechazando la verdad, y si Abraham pidió perdón por su padre, fue debido a una promesa que le hizo. Pero cuando vio con claridad que su padre era un enemigo de Alá, se desentendió de él. En verdad, Abraham invocaba constantemente a Alá y era tolerante, y Alá no extravió a un pueblo tras haberlo guiado hacia la fe. Sin antes haberle mostrado con claridad a su gente lo que debía evitar. Ciertamente, Alá tiene conocimiento sobre todas las cosas. A Alá pertenece el dominio de los cielos y de la tierra. Él es quien da la vida y la muerte, y fuera de él no tienen quién los proteja y auxilie. Alá ha perdonado a su profeta por haber aceptado las excusas de los hipócritas para no salir a combatir y a sus compañeros creyentes de entre quienes emigraron a Medina y de entre quienes los acogieron y siguieron al mensajero para combatir en Tabuk en unas condiciones difíciles después de que los corazones de un grupo de ellos estuviesen a punto de desviarse cayendo en la duda acerca de la religión debido a las dificultades que atravesaban mas Allah ha aceptado su arrepentimiento y ha fortalecido su fe Ciertamente, él es compasivo y misericordioso con ellos, y también ha perdonado a los 3 creyentes que no salieron a combatir sin excusa alguna y que se apenaron profundamente por ello después, hasta el punto de sentir que la tierra los oprimía a pesar de su vastedad, debido a su angustia, hasta que se dieron cuenta de que no podrían huir de Alá y de que solo en él podrían refugiarse. Entonces, Alá hizo que se volvieran a él arrepentidos para perdonarlos. Ciertamente, Alá acepta siempre el arrepentimiento y es misericordioso. Oh creyentes, teman a Alá obedeciendo sus mandatos y permanezcan con quienes son sinceros en su fe. Los habitantes de Medina y los beduinos que viven a su alrededor no deben negarse a seguir al mensajero de Alá como hizo un grupo de ellos que se excusó para no combatir en Tabuk, ni deben preferir su propio bienestar al del profeta, puesto que toda sed, cansancio y hambre padecidos en la causa de Allah serán considerados como una buena acción, así como cada paso que den, provocando con ello la ira de los incrédulos o cada derrota que inflijan al enemigo. Ciertamente, Allah prometió no deja sin recompensa a quienes hacen el bien y todo lo que gasten en su casa ya sea poco o mucho y cada valle que atraviesen para enfrentarse al enemigo les será tenido en cuenta para que a cada uno se recompense según las mejores acciones que realizaron y no es conveniente que todos los creyentes marchen a combatir sería más apropiado que un grupo de cada tribu saliera a luchar y que los demás se instruyeran en la religión junto al profeta y exhortaran a su pueblo de regreso a ellos para que temieran el castigo de Allah y obrasen en consecuencia obedeciendo sus mandatos oh creyentes combatan con dureza a los incrédulos que se hallen cerca de ustedes y sepan que Allah está con quienes lo temen y cada vez que una sura del Corán es revelada hay un grupo de hipócritas que se dicen entre sí burlándose. ¿A quién le ha aumentado la fe? Los creyentes ven su fe aumentada y se regocijan en ello. Pero aquellos cuyos corazones están enfermos de duda e hipocresía, ven cómo crece cada vez más su aversión a la verdad y morirán rechazándola. ¿Acaso no ven que son puestos a prueba una o dos veces al año con distintas calamidades y aún así no se arrepienten de su hipocresía ni meditan sobre ello? ¿No? Y cada vez que una sura del Corán es revelada, donde se mencionan los hipócritas, estos se miran unos a otros cuando el profeta la recita y se hacen guiños entre ellos, burlándose de lo que ha sido revelado, y se dicen: ¿Los ve alguien? Y si no los ve nadie, se levantan y se alejan del profeta. Alá ha alejado la fe de sus corazones porque son gentes que no razonan ciertamente les ha llegado un mensajero de entre ustedes Muhammad que se aflige si padecen dificultades se preocupa por ustedes y es compasivo y misericordioso con los creyentes pero si se alejan de la fe diles oh Muhammad a la me basta no hay nada ni nadie que merezca ser adorado excepto él a él me encomiendo Y él es el Señor del gran trono.